Que y la paz. Tome, Billy, tomes un chufe. Qué bueno. Qué bueno. Sí, ¿no? Mitad de la semana. Qué... Tres cuartos de la semana para nosotros, en realidad. Momento clave de la semana. Cada vez menos vos, Billy. Menos yo. Menos vos. Vamos. Vamos, que este programa hoy va a tener grandes sorpresas, como la ausencia de Nacho, como la ausencia. De... <risa> va a ser... Ya hoy todos nos conmovimos porque apareció ¿Por el gordito. Qué gordito. Arriba gordito. Qué gordito. Que se habían perdido. No importa. ¿Cuál? Vi? No era una rusa. No. Oh, no, no, rusa no era. Bueno, ayer in... arrancamos el programa diciendo... Eh, los sortivas de Warner, eh, a, de YouTube, a Plastic Man de YouTube. Hoy le decimos gracias Warner por lo que vas a hacer. ¿Qué es? En realidad no, no sabemos si gracias. Quizá y si esté bueno, quizá esté malo. Mm -hmm. Van a hacer una. ¿Cuál es el hermano bueno y el hermano malo de los hermanos Brother Warner? No sé, no sé ni cómo se deben llamar. Seguro que uno se llama Joel. Porque siempre que hay hermanos hay uno que se llama Joel pasa con los cogen y sí. pasa con los Schumacher claro con quién más y el otro no, no sé no. pero cuántos hermanos conoce no los Schumacher no son hermanos bueno entonces ¿No son los? hermanos los Schumacher Michael Schumacher y Joel Schumacher no ah yo creí que los dos él? corrían claro uno es que tarado no, claro, vos, vos, vos... no el otro corrió como Ralf, son rally rally claro o no es un primo pero se ¿sí llama Joel Schumacher el director no importa, no importa, Warner, pero Warner. tranquilamente podría llamarse así. Eso no, lo que importa. El tema es que Warner Bros va a agarrar una serie de películas que está entre nuestras favoritas, no sé si coincidimos, una obvio. serie de películas. Terminator. Oh, Ajá, sí, sí. Al menos la 1 y la 2. La 3 también. La 3 está muy buena, no es, tiene no tiene esa cosa así revolucionaria de la 1 y la 2, pero está muy Para buena. mí es Bueno, sí. Eh, tiene la la 3 lo que tiene es un final Copaísimo. que le rompe culo a las dos anteriores. Claro. Excelente. Por fin uno de, de, de mejores, los mejores. Uno de los mejores finales que vi así de películas de ciencia ficción es ese. Chiba. Y un final incluso con totalmente opuesto al volveré. Claro, no, no, no ni a palo vuelvo. Genial el final. Se curtieron loco. Atacan se curtieron. Sí. Bueno, entonces. <risa> eh, pero además muy lógico, muy consistente con la historia, sí, el final. cerró, porque, cerró sí, la el final trilogía. Claro, porque si el final no terminaba así. Eh, la y de no iban a tener sentido uh -huh. bueno ¿También? entonces Juan oh, bro oh. va a tomar termina el y va a ser una serie una serie que oh, va riesgo sí, ahí ya no hay riesgo hay riesgo no digo que no pero puede resultar en algo bueno a ver. hay muchas series de ciencia ficción ahora que están haciendo que están Stargate, bastante buenas. Stargate Gate estar Gate está interesante está bueno. nunca no la sigo pero está, oh. es interesante y, y encontramos la beta humorística de MacGyver de MacGyver Claro. Está más sí, gracioso es que nunca. Sí, sí, está. Pero mm, sí. sí es bueno, la serie se va a llamar De Sarah eh, Connor. Connor. Connor. Esta eh, es la bella claro. Decimos que la contrataron. No no, no, no. Y ya está muy vieja. Y no bueno, le da para hacer de, bueno. de madre joven. Y no, no sé quién va a ser. De Sarah Connor Chronicles. Sí, las crónicas. De Sara Connor, un nombre de mierda, obviamente, porque ya está quemadísimo. Uh -huh. ¿Ya lo hizo quién? ¿Lo hizo Narnia? ¿Lo hizo...? Era un recurso... de Luiso, ¿Quién era? Indiana Jones. ¿No hay algo de Indiana Jones también? ¿Una serie? ¿Se llama así? Hay una serie, sí, pero no sé si... Bueno, no importa. El tema es que va... Era el, desde... el hijo de, la Indiana, de Indiana Jones. Era bueno, Indiana Jones joven, parece. Bueno, sí. Bueno, era el joven. Entonces la serie va. Desde que termina, Terminator 2, ¿viste que se va ella con él? Con la, John. La, la transformación del hijo en Che Guevara. <ríe> Exacto. Que se va con John... No, no tanto, porque en realidad no pasa tanto tiempo entre la 2 y la 3. No, no no crece tanto el flaco pero cambiado de actor claro sí cambiado de actor pero eh, sí es cuando él más o menos empieza a formar como como, como hombre la, la primera no vez que la pone el piaro sí, todo, todo eso va a ser la historia sí imagino no, una sitcom de una madre soltera con un pie que va a ser el futuro Che Guevara Sí, un Terminator como gerente de familia. <risa> claro. ¡Dá -dá! El Terminator, claro, <risa> plumereando o sea, los muebles. Un Kramer así que entra el Terminator. La, la casa llena de. Pivoc, la, dice. La, la casa llena de fotos de Jorceneg pues. ahí. <risa> ah, no. Por el ok. Ese era papá. Ese era papá. Ese era papá. Vos tenés papá? <risa> <ser>. <risa> Bueno, entonces, va desde la 2 a la 3 la serie y la va a dirigir. Va a dirigir el piloto, lo van a filmar en New Mexico sí porque Claro, Sara Sarah Connor se iba para allá, para el descampado, ah. para donde está medio de una zona media desértica. ¿Y quién y lo diría y la zona? Interesante. Sí, está, está, el recurso ese de los exteriores en la, en la serie es barata. Es, sí. Star Gate siempre están paseando en un parque. Sí. Vamos, vamos al planeta sí. con y es el mismo parque. Le podrían también. haber firmado en el Parque Independencia, por sí, ejemplo. Por eso de Star es genial. <ríe> y cualquier siempre sale a un parque. Sí, siempre hay vegetación. Todos los planetas que visitan siempre hay vegetación. Bueno, la serie de dirigir. Eh, un tipo que se llama David Natter que se especializa en dirigir eh, pilotos de series. Después se va en la mierda. Después se va, claro. Un, un fracaso. Pero, no, no, no, porque normalmente, generalmente el, el piloto es así y como lo mejorcito. Ah, el piloto del piloto ahí, que ya es posta, no el piloto del claro, piloto. No no no. no, no, no, el piloto prueba, no. El, el piloto viene con todos los actores, exacto. El piloto que es después el primer capítulo que vos ves eh, dirigió el primer el, el episodio piloto de eh, una serie que se llama without the trace que dan por warner uh -huh. que es sobre una, Un, una, una de crímenes de, sí, de raptos de y de crímenes de crímenes viste sí es una, de crímenes una de las series de las rubias sí no, que ruben. warner promociona promociona ah. sus series como las series de las rubias o está sea, without the trace close to home y otra más que no me acuerdo cuál es Bueno, entonces... Que sería equivalente a que a los martes de limón... Claro, sí. Nada más que... No, no, pero están días distintos. Es el horario. Las nueve son las rubias en Warner Bros. Bueno, dirigió también Smallville, que es la de Superman. No va a No a Ese tema... Creo que alguna vez contamos la historia del tema de ese. La podríamos volver a contar. Que es como una... Es como una reversión que hicieron una banda que se llamaba remisero Hizo remisero, como una reversión remisero, um... del tema. De un tema de YouTube que no me acuerdo cuál era. Se nota. Del, del el disco Vértigo. anterior, de Vértigo. No, no Vértigo es del nuevo, no, del, del otro. ¿Cómo se llama? No, el nuevo de How to Dismantle Bueno, pero Atom El Tom. tema. el tem... ¿Vértigo en cuál estaba? ¿En, um... ¿En este, en lo último no, en el Bueno, entonces ese. Es como una reversión de Vértigo. Si puede, en sus casas, escuchen. Prepárense vértigo y escuchen la presentación de Smallville y después pongan al toque vértigo y van a ver y, qué y, tiene y al mismo tiempo pongan el lado oscuro de la luna. <ríe> claro. ¿Y van a ver? Cuando ruge el león. Sí. Ahí le ponen play. Pómenlo bueno, lo Marul. Entonces, Without a Trace, Smallville y también hizo el piloto de Supernatural. Otra serie de Warner. que está está muy interesante. Sí, que Supernatural es una especie de, de, de cruza entre. A ver. Los duques de Hazard los expedientes x y los cazafantasmas y en... sí es cubierta también puede ser porque son dos flacos que andan en un auto parecido al de los duques de hazard una especie de chevy así nada más que este es negro escuchando rock and roll todo el tiempo cazando fantasmas pero con una onda misteriosa así al estilo expedientes x esta es que buena, este así, director entonces tiene una oficinita en warner y lo llama hacemos un piloto para sí. y sí. obviamente tiene un el, buen récord pues, de piloto sueldos. No, los, los tres pilotos que hizo son series que están hace, ya algunos, bueno, Supernatural tiene dos temporadas creo, una, Smallville tiene un montón, ya tiene como siete, y Without 3 también debe tener por lo menos tres temporadas. ¿Quién iba a pensar lo de, se la pega. de Smallville, eh? Tipo, gracias gracias a esa serie, gracias a sus pilotos, después las series subsisten. ¿Quién iba a decir? ¿Que lo de Smallville? Eh. Y Superman sí. hace como 15 años que está con serie de televisión claro, interrumpidamente. Sí, Qué importante, ¿no? <risa> Qué importante. Qué bueno que estaba Lisa Lane en la anterior serie. ¿En cuál? La anterior. ¿Cuál es la anterior? Es de Smallville. La, y Superman. El anterior la anterior con de Clark. Ah, -K. que ¿Sabes quién de... es? La que salía con con Seinfeld en un capítulo. La de las tetas naturales. Bueno, es la de La de un montón de cosas. La de Pong. Bueno, bueno, pero la, lo, más, lo que está ahora, lo de... Oh, oh, no, ¿Cuál? No, ¿en qué trabajo? Depres Housewell. Ah, claro, sí, bueno. Es la protagonista de... En esto, Viejas es Locas está. En Viejas Locas está. <ríe> sí. en, las brujas. Pero Viejas Locas el... El, el, el americano. ¿Bibuichi? No, no es de Charm. Charm tampoco. No, en, no, en esa está la de novedad. Por suerte días. ya terminó. Eh, don, y nunca más lo van a dar. Pensé en Sony hay una propaganda así, por suerte Charter me <ríe> lo va a dar igual. <ríe> a las 4 de la tarde. Sí, Sony, de vez <ríe> en cuando tiene esos chistes, sí. <ríe> ¿Sabes sabe lo que habla? Bueno, terminé la serie eh, Sarah Connor Chronicle, la crónica de Sarah Connor, para el año que viene recién. Y va a haber que esperar recién la temporada del año que viene. A ver quién la levanta de acá y a ver cuántos capítulos dura. No creo que sea una serie que apunte a durar varios años. Porque no puede durar no, muchos años. No, años. Dos años. A, y después funciona y le inventan cualquier sí. cosa. Mira ojalá, Ojalá sea una miniserie de 6 o a lo sumo 12 episodios. 24. 24. Qué desilusión yo, 24. Yo, ¿no? yo 76. Yo quiero que vuelva a Cos. ¿Qué? Carnival. Carnival. Claro, no 24 es la del. A menos que tengas mucho dinero para poner. Bueno. Arrancamos y Palky con los Dynamite. ¿A qué viene todo esto? A nada. Ah, que estamos esperando que venga Terminator. sea a Corner Chronicles. Los Dynamite, una banda nueva. No sabemos de dónde, pero lo encontramos por ahí perdido y lo trajimos porque esta semana estamos castellanizados. ¡Ah, loco. Eh, los Dynamite haciendo no me sueltes. la producción de jolki palki se automedica una marea de zure de fenanti un río de arribo íbamos a hablar un rato no no vamos a hablar un rato vas a hablar vos de la noticia del día pero primero billy va a decir el teléfono First. para comunicarse con la radio 411 8204 y sí, mirar muy bien Te tomaba para vos y el mail 2 eh, que no con no empieza w2 no, w loco no no empieza con w yo el que arroba hot Sí. H -O T para que no sabe escribir. Eso, para que no sé El <ríe> alfabeto del nuevo mi niño no sabe escribir hotmail, eh, arroba hotmail. Punto y, com. Claro. Y también ¿Qué? tenemos la, la web que pagamos. Claro, porque la pagamos, loco. Y para que sea ar, No pijoteamos, loco. no es no, un blog pijotero. No. Que va a un blog pijotero, sí. Sí, claro. <ríe> lleva el blog No importa, pijotero, pero pero no es pero está dentro del blog, no, no está en blogger. Claro, ah, no eh, es un blogger. Claro que es www.sholkypalki.com.ar donde pasan cosas y se pueden bajar los programas y pueden no sé exacto y ahora la por eso tío. lo repetimos 411-8204 <ríe> sí. eh, la página www sí. Eh, yorkyparky.com.ar de ahí van al blog, cliquean donde dice blog, van al blog y si cliquea programa van al archivo del programa y si quieren mandarnos un mail estarían teniendo que eh, usar su casilla de hotmail o lo que sea que usen para mandar mail y poner yorkyparky Eh, de hecho, si discan el yo el que en el teléfono, probablemente los comunique con la radio. De co como Está buscado el teléfono en la radio para que coincida. Mañana le preguntamos a Falcone qué es Pop 3, qué es Pop 3, sí. qué es Pop 3, de dónde viene, a dónde ah. va. Y, y ¿Y no de la casilla pop 3 ah pop 3 ah por qué se llama pop 3 vos? sí claro y exactamente y ese tmp funciona ese tmp era el otro no sé. uno del de entrada y otro del de salida bueno no importa ¿Y mañana, ha... mañana lo hablaremos en tecnología decía sí, sí, es que nos pasa una sorpresa como hoy que, que, que, que tenemos que <risas> claro <crear>. que cancele <risas> que que a último algún momento la noticia del día es que un diputado ruso es decir en rusia claro propone mandar a madonna al espacio Vos lo habías leído Uh, no Leí como la actualización de la información Y no, no, sabía, no había leído la información y no entendí nada Bueno, tenemos ¿Así que, que me fue denegado ah, Si es la actualización, <risa> si esta, esta forma parte de mi paquete noticiero. El paquete noticiero. O sea, hoy nos amanecimos con que Le iba, había propuesto un diputado ruso mandar a Madonna al espacio Y dejarla ya No, no era para tanto ¿Para qué era? Para formar parte de una tripulación, el diputado ah. ruso Alexei Mitrofanov, sí. 500 miligramos, propuso <risa> este miércoles enviar a la cantante estadounidense Madonna, alias... Sí. Le pidió permiso a ella eso? para ofrecerla. Sí, como Mirta Legrán se llama, Gosita, no sé. No. ¿Cómo se llama? Madonna. Madonna, como Mirta Madonna. ay, yo sabía. ¿Y que Mirta Legrán no. cómo se llama? No sé, me lo dice todos los días y siempre dice que lo repite siempre y yo nunca me acuerdo Mirta Legrand en realidad se llama Juana Molina La cuestión es que había propuesto mandar a Madonna a la estación espacial internacional La EI -E e En el año 2008 Durante una sesión plenaria de la Duna O la Duma La Duma La Duma La Duna como en la película El libro Ah, no, la película. Ah, está bien, es David Lynch. Ah, mi sí, libro. Libros libro una poronga, así que... No, la película es finita. La película está mejor. La cuestión es que durante su viaje a Moscú esta semana, Madonna expresó su deseo de partir al espacio. Ah, está bien. ¿Dónde está ahí, pinta, pinta para ir al Madonna, Madonna quiere partir el espacio. Y con el orto que tiene lo parte, ¿eh? las piernas, las piernas sobre todo. Nos hace no. ver las estrellas, una, una, una fibrosidad, fibrosidad, pero sí. tiene ahí. fotoshopeadas cu cu y, cu y cuando el, el efecto de de video que está sí, está, está <risa> Ah, lo pasaron por la afterfecteadora. Sí. Tiene bueno. muchos softness, blurness, blurness. Y la cuestión es que además de que su deseo de partir al espacio al medio quiere permanecer a bordo de la E.E.I., dijo Mitrofanov 500 miligramos del partido ultranacionalista. Un facho. ¿Un fa el facho uh, que quiere mandar a Madonna, ¿por qué? La guerra lejos, <risa> son cosas que pasan. El parlamentario estimó que ese vuelo sería un gran acontecimiento. Que se podría organizar el mismo año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Rusia. Podrían hacer como un gran revuelo. Hacemos la elección en Estados Unidos, la elección en Rusia, mandamos a Madonna a la luna. Hacemos todos juntos y un mundo de amor y paz. Imagino. Y pop, los pósters, por ejemplo. Como el de Scarabino, pero este que, que diga... ¿Cómo se llamaba el ruso? en eh, Mitrofanov 500 mg y una navecita espacial y dice mandamos a Madonna la luna en vez de piru el Madonazo el Madonazo eh, el que es, el que se merece Michael Jackson ir al espacio han empezado Michael un Jackson, sí. Mm -hmm. sí pero eh, Michael Jackson se merece ir al espacio en, en uno de esos cristales que da muerta como en Superman 3 <risa> En eso se merece eh, el espacio. Una cárcel espacial. Sí. En, en una en una propaganda de móvil vi que habían utilizado de vuelta las sí, cárcel espaciales. Y vuelven. Ese efecto de los 80 Y aparecieron desbueno. en un, cap en no un capítulo. Los aparecieron los. los... Los dos tipos que eran iguales, están vestidos iguales que eso. <risa> <risa> la propuesta del ruso para que la Agencia Espacial Rusia eh, estudiara hacer de Madonna una astronauta fue sometida a votación, porque ahora son democráticos allá. Claro. Pero solo obtuvo el apoyo de 42 diputados. Frente, todavía no saben votar. Pero si el... esa, esa gente no sabe votar todavía. Un aplastante eh... 252 en contra. Está bien. Hay ir. votación y todo, pero si el nieto de Stalin vota que no, es, se hace que no. ¿eh? ¿Cómo ah, sabes usar cosas? Ah. <risa> Mira, el, el, el nieto de Stalin, el nieto del Zar. Mira para todos. Stalin, Pardowski. Stalin Pardowski no importa. Para que para... El... ¿Qué? <risa> <risa> yo viví Norma muchos plan. años en Rusia. Norma Pla. ¿Unos 50.000 no mil... se llamó Unión de república social y ccp era, era como se, el, los clasificados que apareciera se busca urs si y vos decís fa quien están buscando quien programador URSS. en urs <ríe> así una abreviatura de una carrera sí, universidad urs es no se no, cinc... no la ver americana seguro no. 50 mil unos 50 mil espectadores asistieron el martes en moscú al primer concierto de la diva ah. mirta en rusia marco todo esto en el marco de su gira Confessions que vos ya también viste en tus viajes gira Confessions. Sí. el espectáculo había desatado en las semanas previas una alusión de críticas de la de la iglesia ortodoxa rusa que, que tachó eso yo creo que pasaba la vida la, la, la, la iglesia la, ortodoxa la doxa, rusa la ortodoxa del orto mm. todavía le siguen recriminando por los conitos la que ortodoxia usaban? es la de los putos Y la critican de blasfemo porque parece que <risa> Madonna se crucifica ahí en el escenario. A la mierda. En el cuando, cuando vino acá la criticaban ojos. porque se masturbaba en el en vivo. La verdad porque se crucifica. No la dejó Pobre. De hacer nada esta piba. Ahora se, se masturba con los mismos clavos que la crucifican. <risa> se mete los clavos de Cristo en, a, y hace eso. ¡Clávame! chistes. Sí. dice. Astillame. Claro, es que en el video se lo movía a Coso, a San Pedro. No San Pedro era no San Pedro. era es Gloria no. Stefan. No pero en un San tema San Pedro. Dice. En un tema dice San Pedro. Sí el de la buena. Hay I dream with San Pedro. De noche soñé con San, San Pedro. Pedro. Claro. Que era yo? Gloria Stefan ese no, tema. No ese tema es de Madonna. Pero era en otro en otro en, en, en Like a Prayer creo que que se baja al tipo like la que y ella le empieza ah, a bailar no. like y, a y a religion, entonces se Like a Prayer de Madonna. Sí, sí, y like, los dos. A like a Prayer. Like a Prayer Pero es Like a Prayer, el que, el que baja el, el tipo de la iglesia y entra a transar así y después llora el tipo see porque see se va a Madonna y él, and then and then and then. y él tiene que volver a hacer de piedra de nuevo. No, no, no, no, no. Like a... Cuando hizo Like Virgin, sí. le dijo al productor, tengo un tema nuevo, eh, It's Like Prayer, pero tiene otro nombre. It's like Prayer, bueno, no importa. A los españoles de otra noticia, <ríe> ah, bien. quería tirar el título nada más bueno. porque me pareció gracioso. A los españoles les tira más el preservativo que la píldora. Qué raro. Y me gusta que usen eh, esa estiración de espalda. Sí, qué raro. ¿Eh? qué raro. Porque hay mucho sexo casual ahí en España. ¿Verdad? Mucho Ibiza, sí. mucho Ibiza. Bueno, puede andar confiándote que ya se tomen píldoras. No. Sexo casual y Además todos toman píldoras. Bueno, ¿sabés? ¿Cómo sabe? cómo sabés Que y a mí me se parece... clava cinco píldoras enfrente tuyo. Que la viste durante toda la noche tomando claro, píldoras. Claro, y vos no sabes qué píldora se toma. Aparte la viste durante toda la noche vomitar también. Claro. ¿eh? Sí, o se sí, tomó sí, la píldora claro. y la a La única píldora que te importa a vos es la píldora que hace que ella quiera después acostarse con vos. Esa es la única que te interesa. La hmm. píldora del amor. Me voy a poner cara de que vamos a un comentario en el <risa> Sí, se no, lo va, va, va, que yo no, no, no, no frecuento. En España, cuando fui a España, pasaba todo esto. ¿Qué qué, qué, qué políglota En mi gira. Que he viajado. En mi gira europea. ¿Qué Marco Polo que soy? <risa> ¿Qué Stephen Barwin. Así termina. Yo me iría... Bueno, y acá, como no terminamos hablando yo. de España... Terminamos con uno... No, terminamos con un el de media hora. Exacto. No está. No, no termino. Ya sí, está, media Ahora hora. viene lo bueno. Y sí. cuando hacía géneros... Claro. La 12. Doce... La 12. No la la ¿Cuál era que duraba media hora? No, la 12 duraba 10 minutos. 12. La 12 duraba media hora. ¿Media Genera, hora? Que no duró duraba una hora entera la completa. La 12, donde vas a escuchar <risa> la mejor música. Hoy los Ramones mañana del mundo. Tributo argentino a los Raymonds. De romanticistas en Shao primero haciendo I Can't Make It On Time y después los bastardos haciendo Do You Remember Rock and Roll Radio.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 Si encontras una caja en la vereda, no, no, no, no, no, la toques se puede explotar y lo quiero ganar. Yo lleva mundo de canción, yo guipa mundo de canción, yo grito mundo de canción, yo para mundo de canción, yo grito mundo de canción, yo grito alguien de canción. Oh, you ravioles, por el arroz integral que te estimula los intestinos Jolky <risa> Parky lindas ideas para un mañana mejor Os tengo noticias de su banda favorita se los digo por una patita de jabalí Noticias de música en Parky Pasas al baño y quedan los artistas La mala suerte golpeó a los Dinosaur Jr. en su visita a Nueva York. Mientras el grupo dormía en su hotel, unos ladrones abrieron su camioneta, que estaba estacionada enfrente, y les robaron todos sus instrumentos. Luego de salir a pedir equipos prestados, la banda armó una lista de todo lo que les robaron y comenzaron a circularla por todos los locales de instrumentos musicales de Nueva York. Sin embargo, todavía no tuvieron novedades. Escuchamos a Dinosaur Jr. cuando eran pobres, pero al menos tenían una guitarra, haciendo Freak Sing to eye you, but I've seen too much to try you It's always witness why you, I think much too much to fry you The weakness flows between us, or anyone can tell to see us Free things can't believe us, or can just be cool and free us? Estamos acá andando por la madrugada, estamos revisando las noticias, ya nos llegan los diarios, vamos a estar más tarde. That's the <laughs> un segmento dedicado a la memoria de John Ritter. Go, my friend. Ya, estamos. ya estamos en horario de irnos. Voy a anunciar algo porque nos sí, mandaron por primera vez sí. en la historia del universo, sí. por lo menos este año, una Gacetilla. La gente que eh, tenemos una Gacetilla en Shulky Palk. Somos parte del sistema, finalmente. Ahora solo falta que nos paguen. Hey. ¿Y de qué trata esto? ¿De qué? De teatro Claro Es que MEDEA Una versión libre de la tragedia de Eurípedes Eurípides Eurípides Nombre de abuelo Eurípides sí o de un tipo que piensa todo el tiempo. Obra en la cual actúa la mismísima Vilma Echeverría, Margot Rubatino, Ricardo Arias, Lucía y mismísima Laura 10. ¿Y quién la dirige? Gustavo Girado. y está todos los domingos de septiembre y octubre a las 9 en el Teatro el Rayo. Pórtense que la anotá, domingos de septiembre y octubre, 21 horas en el Teatro el Rayo. El Teatro el Rayo, ¿sabes cuál es? Obviamente, San Martín al 400. Me entonces, versión libre sobre la tragedia de Luis Medio Eurípides. Excelente. Yo leí la versión de más tarde que nunca. Ah, yo la he ah pero eh, para, para obra premiada en festivales nacionales, convención en la dirección y la institución femenina de Vilma que Cuatro para estrellas para... de mar tienes. ¿Qué día entonces? Cinco cóndor de plata. Domingos de Domingo. septiembre de octubre a las 21 horas en el Teatro El Rayo. San Martín 473. Después de Hugo de Desbarranca, lo mejor que recomendó yo <ríe> <Joaquín> Park. Ah, <ríe> claro. Bueno, nos vamos. El disco de la semana es el lo nuevo de The Rapture. Se llama Peeps is the people We love. Y hoy vamos a escuchar Down for so long. Abajo, deprimido o algo así por tanto tiempo. Hasta mañana. Esto fue Yo, Palqui. ¿Y te gustó la gorda ahí? ¿Qué gorda? La gorda, pink. La gorda, pink. Pero está photoshopeada, está flaquita. Está buena. Yo le voy a la Photoshop. La del Adobe. Dale.